Headlines, Nada más encender la televisión, no, todo el mundo hablaría de esto. Titulares, radios, periódicos. Así si digo, ni escucharías otra cosa. No como si en una guerra mundial. Pero Me, nunca nadie habla de esto.